Eh, ...y finalmente, no ya el distanciamiento, sino la, eh, el establecer los recursos energéticos como el elemento básico, como el elemento básico de gobierno. Pasando eh, hacia la Sierra de Tarijal, pues en, en Venezuela se produce un desplazamiento de gobernadoras de indígenas y prácticamente un desplazamiento absoluto de la situación indígena cuando... Eh, el el líder máximo está continuamente hablando del encanazo y de toda esta eh, Es un paralelismo realmente específico Por lo que yo te he oído, es que esas situaciones se van eh, dando y se van agravando hacia esos sectores eh, A pesar de que sigo diciendo, me parece que de los procesos latinoamericanos el más interesante probablemente para mí es el proceso de Ecuador Uf. Hombre, yo la, la diferencia que veo es que, por ejemplo, el gobierno de Corea todavía tiene margen o sea, de tiene obra. O sea, todavía queda un margen de rectificación. Hay mucho por hacer, mucho por construir, mucho para recibir apoyo. O sea, es un país que prácticamente... O sea, de hecho, la Revolución en sí en sí ha empezado a ser inédito. Es cuando realmente han empezado a, a, a introducirse la legislación, las acciones pertinentes, etcétera, etcétera. Y están todavía en mantillas. ¿Qué le falta? Pues le falta todo este tema de diálogo. O sea, no perder los interruptores los que te han llevado al poder, son los que ahora mismo están poniendo en de tuyo. O sea, no puedes despreciar a, a, a, digamos, a todos los movimientos indígenas. Son dos millones y medio de personas en, en un país de, digamos, de, de, de 12 millones y tantas actualmente. O sea, es mucha gente, ¿no? Pues no, no los puedes dejar y puedes tener permanentemente enfrentados. Son la población más pobre del país. O sea, no, no les puedes dar un bono de pobreza o Tienes que garantizar que se puedan ir a digamos, ganar sus medios de vida y, y conservar sus sus formas típicas de producción, etcétera y mejorarlas, o sea, que, que puedan ellos tomar las decisiones, o sea, no tomarlas por, por parte del Estado O sea, en plan positivo veo eso, que hay marcas de maniobra Ahora, que lo que se tomen estas acciones de rectificación o no, no se sabría decir O sea, depende, o sea, va, va a racha, como yo veo, veo. Hay, hay meses que el Correa lo dominas y, y, y te quitas el sombrero o sea, ...está haciendo una buena política... en otros meses se parece que está volviendo... ...a lo que hacían los gobernantes antiguos... ...o sea... ...falta un poco de, de constancia... ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Quería saber simplemente... Eh, con preguntas ...pues voy a hacer yo también... ...una serie de, de aceleraciones... <coughs> ...el tema del dólar... Eh, ...porque Correa aún no ha aclarado... ...desde la aprobación de la Constitución... Uh -huh septiembre del año pasado eh, no ha hablado de la cuestión de la moneda nacional y de la dolarización del país eso me interesaría que si puede ser lo pudiera ampliar un poquito uh -huh. primero, segundo se está aquí tratando ahora el tema de, de lo interesante en, el, en los claros no en los oscuros uh -huh. vamos a los claros eh, se está tratando de que el proceso cuartoriano ha sido muy interesante de hecho Yo diría que la Constitución ecuatoriana, si se la haya leído, me imagino que se la habrán leído por ahí, yo me la he leído y eh, creo que es una de las constituciones más perfectas en este momento cara a lo que debe de ser la integración latinoamericana y cara a una república latinoamericana y cara a sus ciudadanos. Por eso yo siempre he tenido en cuenta que la revolución ciudadana va unida a lo que Correa llama la revolución constitucional dice usted muy bien en el hecho, en las preguntas que han hecho ahora eh, sobre cuál es la situación de Correa política actual, en los claros y en los oscuros porque claro, la, la constitución que lleva un año desde el 25 de septiembre del año pasado que no, se aprobó no, no lleva un año todavía no lleva, un año, exacto, no lleva ni siquiera un año y la constitución tiene que tener eh, su recorrido, sus decretos leyes usted ha hablado de varios decretos leyes tiene que tener un recorrido con sus claros oscuros pero de hecho, en general, esa constitución es algo que jamás, jamás, quitando a Venezuela, porque se inspira en la constitución bolivariana de la república venezolana, eh, es yo creo que es una de las constituciones más avanzadas de América Latina y diría yo del mundo. Eh. Hay consideraciones en esa constitución que en otros sitios en el mundo no hay y en ese tipo es lo que llamamos el constitucionalismo occidental, donde está metida lógicamente América Latina por lo que es la cultura <risa> segunda pues, o tercera cuestión en el tema del ejército el ejército ha habido una purga ahora porque cuando entró Correa y a raíz de todo el tema de la base de Manta interviniendo para asesinar a Raúl Reyes cuando se encontraba posiblemente ecuatoriano en ese momento, con conversaciones de paz con, con como conversador de paz. Eh, hay una serie de elementos que se quitan de la cúpula de las fuerzas armadas en el tema porque eh, estaban eh, asociados con la CIA desde hacía años. La CIA estaba eh entrometida, estaba eh Eh, centralizada dentro del propio eh, de las propia estructura de los estados mayores de las fuerzas armadas como, como ha pasado en muchos países de América. Entonces, ahí hay varios altos oficiales que fueron destituidos por Correa Eso hay que decirlo bueno. también, ¿eh? Hay que decir, bueno, más que más que destituidos, lo que lo que se hizo fue que nos hacen a la reserva por edad. O sea, se les aplicó la ley, bueno, que normalmente no se aplicaba. Apartados. apartados, apartados, apartados, apartados los apartados, pero no están Sí, pero no, sí, no, no olvidemos, después uh -huh. de esto, o oh, casualidad, la ministra de Defensa de Correa se muere en un accidente, el doctor. La, entonces, yo sea, eh, o sea, pues, digo que el ejército es, sí. no me toques las narices, o sea, sí. ejército, mientras no me toques el chiringuito. Todos sabemos, el Poder, usted lo ha dicho, uh -huh. que no lo ha citado, el ejército tiene hasta sus propios bancos, sí, sí, todos, sí. sus propias eh, promotoras de viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o sea, todo Es un poder, de todas maneras, es un poder que yo pienso, porque me he leído la constitución ecuatoriana, y eso sí, depende también, y usted lo ha dicho, de cada gobernante en su momento, pero yo pienso que si esa constitución se interpreta como se debe por parte de los gobernantes que vengan, además de Correga, es muy posible que el efecto esté donde tenga que estar, para defender el país, la soberanía nacional del país, y no para ser un poder o un Estado dentro del país. Esa es otra cuestión uh -huh. semántica que sí, trataríamos... Otra cuestión. Es, habla usted de la Conalle y la Conorari. E e Econorari. Econorari. Bien. Yo he leído varios libros sobre temas politológicos de Ecuador y me acuerdo en uno de ellos, hechos por ecuatorianos en Ecuador. Uh -huh. Y eh, la Conalle en principio, creo recordar que eh, tienen ciertas realidades algunas de estos movimientos indígenas. ...porque se pusieron al lado de, en su día, de Lucio Gutiérrez... ...y de otros anteriores presidentes que fueron destituidos... ¿Sí? ...eso lo he, lo he ley y, ...y en el tema de los movimientos sociales... ...hombre, la constitución ecuatoriana... ...como pasa por con la constitución de Bolivia... ...y como pasó en su momento con la constitución eh, bolivariana... Eh, ...tienen un, unos, muchísimos artículos dedicados... ...a lo que son los movimientos sociales... ...los movimientos sociales ahí... No hay constituciones en todo el constitucionalismo de América Latina que tengan tan perfectamente delimitados, digo, que la constitución, lógicamente, lo que son los movimientos sociales. Otra cuestión es la praxis o la práctica, como ustedes decía Pero yo muchas veces, al igual que recuerdo que fueron los indígenas, yo conozco el Cuadro, de todas maneras conozco, a todos, pero bueno, en su momento estaba yo por aquí y que hace años, no sé si fue con Mahua o con o con Novoa, eh, me parece que fue, no, no sé si usted lo recordará, que intentaron tomar la Asamblea Nacional los indígenas porque pedían las tierras que en su momento les había quitado la colonia Española y el Imperio Español y ¿No? llegaron a sitiar la Asamblea Nacional, es decir, que hoy es la Asamblea Nacional, el Parlamento Ecuatoriano en su momento eso salió en la prensa y está en las hemerotecas ¿eh? no, pues Entonces se ha equivocado ahí en ese, en ese aspecto <risa> es lo que voy es eh, lo que le puedo decir. Entonces, sí que le pediría en el tema de 100 dólares eh, no le he oído nada en referencia a las eh, a la cuestión monetaria, a la cuestión uh -huh. de la moneda. Yo estaba en Ecuador cuando se, se transformó la moneda antigua al dólar uh -huh. y la gente no podía ni comprar no. una docena de huevos, en, sí, en, enero de, pues en enero del año 2000, me acuerdo. No sí. El el 9 de enero Bueno, a ver, eh, el tema este de la dolarización entra pa, en, o sea entra un poco en esto de de que un mes digo una cosa y el otro mes digo la siguiente. O sea, a nivel, digamos, dentro del marco de, de, digamos, del socialismo del siglo XXI, que es lo que está detrás de todo el movimiento de la revolución ciudadana, eh, la, una economía dolarizada con lo cual la soberanía del país depende de una moneda extranjera, la soberanía económica del país, porque recordemos la moneda del Ecuador es el dólar norteamericano pues lo lógico sería esta dolarización quitarla y establecer una moneda propia entonces el problema es que la, la economía del país está absolutamente indicada ahora mismo o sea, desdoralizar la economía es algo muy complejo que podría provocar digamos un hundimiento total de, de la economía del país entonces a lo que está jugando Correa, en cierto modo, aparte de con las palabras es a que se pueda configurar lo que es la moneda común latinoamericana Esto que se está promoviendo desde el Aduan, con el Sucre, el nuevo Sucre. Y pienso que, que Ecuador, o sea, cuando esto se empieza a hablar realmente, de hecho el Sucre a, a final de año va a empezar a, a funcionar como unidad contable. O sea, de aquí a, de aquí a unos años la idea es que ya eh, surja como moneda física. ¿no? Eh, la, la opinión mía es que el Ecuador va a ser uno de los países que más, van a impulsar, que más va a impulsar este esta Unión Monetaria Latinoamericana porque es la única manera que tienen de salir desde la organización un salto hacia adelante volver atrás sería hundir las finanzas del país y Correa lo sabe pero tiene que decirlo o sea. de todas maneras Correa que ha estudiado economía, él sí, está destruido sí, una, una vez muy, la cubre ¿sí? él está muy fluido por ciertas teorías estas teorías economicistas eh, norteamericanas ¿eh? no digo neoliberales, lógicamente no, no voy por ahí no, no, no, no, ¿sí? No, no, pero sí, sí incluido en eso y él está con esa formación con ese inconsciente en esa formación aún parece que él no se ha despegado de cuando él estuvió en Estados Unidos No, de otras maneras, a, a correa él, sí. él viene de un núcleo, digamos, de, de, de del asplazo de la Universidad sí, sí. de Ovalda... Efectivamente, efectivamente, de la Paxos sobre todo. ¿eh? Y, y al menos lo que ha hablado con gente economista del tema, o sea, por citar a alguno Alberto Acosta, que fue presidente de la Asamblea Constitucional, y claramente lo dice, o sea, el tema, o sea, hoy por hoy no podemos desvalorizar el país. O sea, el coste sería tremendo, o sea, sería horroroso. Entonces, la, la, ¿la apuesta cuál es? Ir más adelante, una unión monetaria a nivel latinoamericano. Y una cosa que ha manejado desde círculos de Guayaquil es, si sí, podemos desdolarizar el país, pero vamos a eurizarlo. Vamos claro. a coger el euro como moneda. Claro, la misma. O sea, con lo cual... Sí. No sé si será el sacartar de las brazas para caer en el fuego. Sí, déjalo. Aquí está, sí, de chico. Sí, no, yo la, mi pregunta era un poco... Con, con la discusión que se estaba teniendo ahora, ¿no? que la, la impresión que tiene uno desde fuera o desde Europa es que Correa muy, eh, hace muchos esfuerzos eh, a nivel discursivo para troncar un poco en el post-materialismo que en Europa está completamente el eh, panorama. Me ha explotado todo el tema de los yacimientos la compensación del CO2, temas eh, de ecologistas que eh, han visto ampliamente eh, que uno tiene un poco la sensación de que eh, Corea está jugando un poco este bisagra entre Brasil y al eje del mar ¿no? y que a nivel interno tampoco acaba de desarrollar todas la, las potencialidades de la capitalización de, de, de los recursos que tampoco son nacionalizados que son renegociados eh, con las petroleras ¿no? y un poco la... ¿ha, ha habido algún bloque petrolero ha sido nacionalizado, ha sido recuperado para su explotación por parte del estado. ¿eh? Bueno, la pregunta es, ¿qué, ¿qué políticas institucionales existen para desarrollar el, el, o sea, la, la politización de las sociedades de cuarentena y de las la, la Institucionales, o sea, no hay, ni deberían haber, o sea, porque la, la, la, la, la politización tiene que venir desde abajo, no desde arriba. Eh, lo que hay es, el movimiento país sí que está desarrollando una amplia labor de trabajo y quizás un poco el modelo que están tomando es el modelo este de digamos, de las brigadas estas bolivarianas de, de, de Hugo chávez pero a otro digamos a otro nivel o sea están inspiradas pero no son lo mismo entonces el, digamos el trabajo de base te digo es muy intenso los voluntarios la gente que trabaja trabaja muchísimo la o sea, gente que sale del trabajo a, a, a las 7 de la tarde llegan a su casa y hasta las 12 no llegan las no haciendo política o sea, un día y otro y otro, y otro demás el fin de semana a caminar, a circular, a hablar, a, o sea, hacen una labor, o sea, realmente en comida la niña del trabajo. Lo que sí te digo es que, en comparación con el, con la, con el, la digamos, el volumen de población, son escasos. Ahora, lo que hacen es mucho. El problema que veo yo aquí es un problema que... A ver, yo creo que se están, en determinados sitios que están reproduciendo las redes clientelares que se están, que, que manejaban los antiguos partidos políticos la gente nueva pero que está volviendo a crear estructuras climberales o sea, tú me apoyas, me garantizas el apoyo yo mm, garantizo que te van a llegar los recursos pues, para el barrio para hacer la cancha de deportes, para asaltar la calle sobre todo el tema de la obra o sea, esto es el... o sea Ecuador es un país que tiene tantísimas carencias que bueno, cualquier comunidad de vecinos a lo que a tener aceras tener acamparellados, tener una farola que llegue el autobús hasta, hasta el barrio y el político que les garantiza que eso le puede llegar les dan el apoyo, sea de la ideología que sea no hay temas ideológicos en ese aspecto entonces, o sea, a nivel institucional no hay o sea, no hay una, unas medidas o lo que sea sí que hay un esfuerzo de comunicación y transparencia o sea ahora mismo en Ecuador se habla mucho de política, se comenta mucho de política, faltaría el salto de, ya que hablamos, ya que tenemos política, hagamos política, vamos a las asamblea vamos a decidir, vamos a a, a ponernos en contra del movimiento país si no estamos de acuerdo que, que sería de lo que se trataría, la idea de las asambleas sería esa o sea, si desde un barrio están en desacuerdo, que, se, que ese desacuerdo vaya subiendo y se vaya esparciendo y se le haga llegar al gobierno de que tal medida o tal política no es o sea, es contrario a los deseos de la población en general y, y es lo que se diga no sé si he contestado la pregunta ¿hay alguna pregunta más? ¿sí? en eh, no momento me a la verdad de la de la constitución para darse presidencialismo y como algo que podía ser bueno pero yo pienso que presidencialismo es o sea, porque se presta justamente a abusos si no hay un en un proyecto la constitución sano equilibrio de poderes deben tener una autonomía y hacerse contrapeso en el caso poder legislativo, ejecutivo y de sustitucional eh, si, si teniendo en la Constitución esa, ese equilibrio de autonomía conveniente para que haya una democracia eh, en la Constitución si no se eso pues con mayor razón se da los accesos eh, en el caso del presidencialismo uh -huh. que si el presidente es muy bueno que realmente responde a unas mayorías populares y a una transformación busca por, por las mayorías populares pues muy bien pero eso eso no es tan... No es tan estoy de acuerdo en eso el, el problema que nos encontramos algo es contextualizarlo un poco o sea el ecuador viene de una etapa durante los últimos 20 años donde el sistema de contrapesos era tan depurado que no se gobernaba o sea, el, el, el parlamento bloqueaba año tras año las medidas presidenciales el presidente bloqueaba año tras año las medidas del parlamento o sea, el, desde desde 1979 solamente ha habido un caso donde el presidente tuviese mayoría en el parlamento que fue el caso de Rodrigo Borja de 1988 1992 el resto de presidentes siempre gobernaron en minoría y siempre gobernaron pues como pudieron a golpe de decreto determinadas cosas y otras no y, y el parlamento bloqueando continuamente entonces por eso eh, estos mecanismos que dice Correa en realidad se está faltando a la constitución o sea con esta ley que está promoviendo la función legislativa porque está garantizando, o sea, está dando una vuelta al equilibrio de poderes para poder imponer decretos presidenciales una verdad sencilla, rápida y directa sin discusión y sin bloqueo ¿Eh? por un lado puede ser bueno porque podrá gobernar pero ...un presidente que llegue no, que no tenga buenas intenciones... ...o no Correa que cambie de, de política... ...y quiera utilizarlo para gobernar por decreto... ...de acuerdo a otros intereses distintos... ...a, lo, a los que estaba defendiendo hasta ese momento... ...pues puede convertirse pues en un régimen presidencial... O sea, ...estos son, son los riesgos que hay... O sea, ...hay que contextualizarlo un poco... ahora ...lo ideal es lo que lo comentas tú... O sea, ...el equilibrio de poderes debería estar... ...el problema también te digo es que... ...para llegar a la presidencia de Ecuador... ...hay que tener una carga de carisma muy fuerte... Entonces, una carga de carisma que implica gobernar más allá de la ideología. Tienes que llegar, a sierra, costa, y a, y a, y a, a, a la gente pobre, a la, gente, a la clase media incluso a los ricos. Tienes que llegar a todos los niveles. Si no, no, no llegas a la presidencia. Esto implica que, que sean gente que eh, o, o tienen partidos muy, muy débiles o bien están sustentados en una alianza de partidos, que es el caso de Correa, que es una gran alianza, que ahora está partidizando la tendencia es formar un partido político con el Movimiento País. Vale. Bueno, yo sí creo que quería hacer una pregunta. eh Bueno, yo lo que tengo entendido de Ecuador, que al parecer es el único país que los... Bueno, los inmigrantes que, que están en otras partes del mundo, ah, sí. siguen siendo ecuatorianos. No, hombre, muchos así. No, no, no. Eh, los hijos, cuando tú, por ejemplo, una una familia viene de Ecuador a a España, pongamos el caso, Eh, los hijos que no, no tienen... De sí, sí. sí, son, ¿Son, ¿son ecuatorianos. No, no, pero, no, pero hay muchos países como claro, sí. Hay muchos países como no, sí. A ver, no. lo que sí me gustaría sí. señalar... Es, es, mira, lo, lo, lo tenía pensado, pero no, sí. no lo dije en la charla. Una de las cosas que que hizo Correa fue comunicarse con los migrantes mucho. O sea, en serio, ya captó la importancia de que dos millones de ciudadanos en el exterior son muchos ciudadanos. Hombre, claro. ¿Eh? Y una de las cosas que propuso es que estos ciudadanos pudiesen tener poder decisorio. Y entonces, una de las cosas, digamos, pioneras de la Constitución ecuatoriana es que los migrantes tienen representación parlamentaria. O sea, hay seis escaños que pertenecen a los migrantes y que dirigen los propios migrantes en el extranjero y que van a elaborar leyes y todo demás con el resto de congresistas. Y esto es una cosa realmente pionera. Lo de la Constitución que decía el Caballero antes, pues eh, sí, evidentemente es una Constitución muy o sea, muy pobrecista, pero las prisas, al final, para probarle todo eso, dejaron muchos huecos en medio, y esto, y por estos huecos se están colando cosas, por ejemplo, la ley esta de la función legislativa está aprovechando un hueco constitucional, y Ecuador tiene una larga tradición constitucional de aprovechar sí, sí, sí. huequitos. Sí, sí, sí, sí. Una una palabrita, ahí lo meten, cataclán. O sea, es una nación de sí. No, pues no, es que es una cosa que me sorprendió, la verdad, que sigan siendo ecuatorianos cuando han nacido en otro país. Y esto, eh, bueno, Correa o cualquier otro presidente no, no ha mirado de cambiarlo. No, porque, no, al es, es, es en una... Tengo, es... En este momento, ¿Sí? seguramente yo no sé el número exacto, pero igual es la mitad de del mundo que utilizan el derecho de sangre de los estadísticos ¿Sí? y la otra mitad, el derecho de lugar, que es el golpe. ¿Sí? Claro. Los españoles, si no nos el derecho de sangre. ¿Sí? Es decir, claro. la, yo la maestra no me lo impares allí y tu hijo no será del sitio ordenado, la nacionalidad del sitio donde paridos o donde derecho a la nacionalidad ¿no? pero la lo que pasa es que te hicieras las naciones que lanzan la liquidación la al mundo tendencia a tener derechos las naciones tienen tendencia a recibir tendencia a inmigrantes y pues tienen tendencia de derechos uh -huh. esa uh -huh. es no, no, y quisiera no, señalarte un detalle es que... Eh, a ver los, los, los hijos de ecuatorianos son ecuatorianos no o sea el, el estado de ecuador lo que garantiza es que un hijo de ecuatoriano pueda ser ecuatoriano si así lo deciden sus padres por el hecho de ser hijos ecuatoriano vale. ¿Eh? ahora bien los chicos de ecuatorianos que nacen aquí son ecuatorianos la culpa no es del gobierno ecuatoriano el gobierno español. El gobierno español prohíbe claro. que tengan nacionalidad española eso es estoy diciendo, claro. y automáticamente tienen la del país Si pues, yo voy de turista, y bueno, nace mi hijo precisamente bueno en cualquier otro país, y esto lo entiendo pero yo digo, una, una, una, una familia establecida aquí, una familia de ecuatorianos establecida aquí lo que dice es eh, España bloquea de que, de que puedan ser españoles sí, no, Pero eso es por, sí, sí, por, no, no, es por La ley no, no, no, no, claro. de la nacionalidad alguien que ya tiene una asignación de nacionalidad, yo no lo ve entiendo espera que la mentalidad de nuestro antropolí y si no la tiene, será doy. Pero si hay alguien que ya tiene asignada por su eh por conveniencia, parece por lo que sé, una nacionalidad, sí. yo no me meto en otro conflicto y, por nada, es una nacionalidad. Ya, no, no, pero este es es en el caso, este en el caso de Ecuador es de que, que la los bloquea. La Organización Panamericana reconoce la dominicana. De No pues chicos, lo dejamos aquí Que el, bueno, la charla Está muy bien, darle las gracias a, Aquí a a nuestro compañero Miguel ¿eh? Y bueno, pues eh, pasaros a, a mañana Que bueno, también estará muy interesante Bueno, a mí particularmente Me tira más la parte latinoamericana La de Venezuela Y la de y vos bueno, habrá otra también de Chiapas A primera hora, quien pueda venir Y bueno, pues lo he dicho Ahí tenéis el programa afuera Y más información Gracias Nada, no, me encanta. ¿Puede eso decir la Sí, exacto. Es si sí. ¿sí? no se programan? que sí. ya viene?